El cantarle a nuestra gente parecía un sueño incoherente. Se rompieron mil barreras, comenzamos desde abajo, sin ni un peso en la cartera. Sí que estuvo bien c a r a o Los aprendices que se los comió el dinero olvidaron sus raíces y arrogantes se volvieron. La clase de hoy al estudiante creo que no le va a gustar. A desmoronar a q u í m a n d o yo Y este colmillo No lo tuve que comprar Ya son años de trayectoria Ya probamos de la gloria Ya veníamos de la tienda Cuando t ú ibas por el pan Hay que aceptar la verdad Los versos Que hoy les canto son hechos a la medida de muchos que andan hablando en un mundo de hipocresía. Aquel que dice la verdad termina siendo el villano. Bocas ligeras de palabra que endulzaron sus oídos, contando historias que ellos jamás han vivido. Pero a lo largo y ancho de esta selva, la corona no se presta y se le respeta al tigre con la frente muy en alto. Y aunque me miren para abajo, sepan que aquí. m a マンドヨー Es el pan de cada día El hablar pura mentira Les refrescaré la mente Ahorita que están sentados Al mero jefe de jefes Nunca se le habla pesado La clase de hoy 最後は大人だ。 Ya veníamos de la tienda cuando tú ibas por el pan. Hay que aceptar la verdad. Aquí mando yo.